que lo nuestro ha terminado, me han informado que mi morena me ha mandado a decir que ya con un parrandero serenatero dilapidador no iba a seguir yo ante grave situación en Guayamado prácticamente que me faltó llorar yo me quedé Desamorado para reconciliar Pero la verdad más triste yo la ignoraba es Cierto que ojos que no ven corazón no siente Y ella diplomáticamente me zafaba Porque ella en su agenda vio un nuevo pretendiente Y ella diplomáticamente me zafaba Porque ella en su agenda vio un nuevo pretendiente Yo quise en el momentico destrozarle el corazón, en eso llegó un amigo, mire preste mi atención, tómese un trago conmigo y amortigüare el dolor que lo que le ha sucedido, ya no es raro en el amor, que lo que le ha sucedido, ya no es raro en el amor. Parisa, José Molina y Jaime Ruiz Becerra. A de Fabicio Garza y Marco Tulio sigue siendo el mismo ¡Ah! Siéntese aquí para contarle, mire compadre un caso tan grave como el que pasa usted Cometí el error más grande de enamorarme de una morena que un día más tarde la deteste. Eré el amor de mi vida, mi petitona, lo más bonito y todo mi amor le di. Mi muñeca consentida, lo más querido, pero más tarde me sentí herido, me hizo sufrir. Pero siquiera con padre te le dijeron, pero yo con mis propias manos que la vi, yo estaba en la tierra y puse el grito en el cielo, sentí dolor en el pecho, dolor sentí, yo estaba en la tierra y puse el grito en el cielo, sentí dolor en el pecho, dolor sentí. Son las cosas del amor que han herido el alma mía, yo creí que mi corazón más no se enamoraría, desapareció el dolor que ya me causaron un día, sé que hoy sufre por amor, mañana ríe de alegría, sé que hoy sufre por amor, mañana ríe de alegría. Y alegre vive un tito pinado, yo ni bayona y Pepe